Kiss con Ricky García. e s t o es Kiss. Bueno, vamos a pasar a un rato muy agradable con Mecano. o En el día Como hoy, p e r en 1983, Mecano publicaba el disco Dónde está el país de las hadas, el segundo álbum en su carrera. En él, el trío abandonó la estética bohemia de su primer disco para adoptar una imagen más cercana al post-punk. Día, el inconfundible sello de la movida, tanto por los textos como por la música y la imagen. En él se percibe con claridad la diferencia de las dos venas compositoras del grupo. Por un lado, los temas de Nacho, que son más rítmicos y enérgicos. Y por otro lado, las composiciones de José María, más profundas y elaboradas. ¿Quién le da tiempo a estudiar? Fíjate. Hoy que hablamos de las tareas domésticas, ¿eh? Aunque las ventas del disco no se pueden considerar un fracaso, vendió casi 800.000 discos. Estas no alcanzaron las expectativas de su compañía discográfica. Tal vez en este disco se percibe una cierta precipitación en la elaboración de los temas, probablemente debido a la presión de la discográfica para publicar otro trabajo tras el éxito del primero. Y en este álbum se incluye uno de sus mayores éxitos y que ya está sonando de fondo y que estoy seguro vamos a cantar y a disfrutar juntos. Sí, amigos, me cano con esto, se llama Barco a Venus. Pues ya sabes que, con motivo de nuestro 20 aniversario, te estamos presentando el mayor tributo que se ha hecho jamás a Mecano. Las nuevas versiones de todos sus clásicos tocados en directo. Quedan 26 días, s、sí, 26 días. Después de que 140.000 personas lo hayan visto en Madrid, ahora tenéis la oportunidad en Valencia, sí, el 25 de junio en el e s t a d i Ciudad de Valencia. Podrás disfrutar de la luz, el color, la energía, los músicos en directo, los bailarines. Y todo un espectáculo inolvidable. Si vas con la familia, os lo vais a pasar genial. Infórmate ya de cómo comprar tu entrada en 15fm.es. 15fm,、no、20 años con la mejor música. Patrocina Ibudol de Ken p h a r m a I'm only interested if I c a n have it alive. Yeah. ¿Sabéis una cosa, amigos de Kiss? Una vez, un vigilante quiso cambiar de emisora. Y me lo comí con patatas y un buen quiante. Las tardes en Kiss tienen un solo protagonista. Tú. De lunes a viernes. De lunes a viernes, de 5 a 8, una menos en Canarias. Te acompañamos en la vuelta a casa. Play Kiss. Con Ricky García. Así que no lo olvidéis. ja ja ja. これキー、ゴンリキー、ガッシャー、フレーズ、クロス、ヘ don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And t g h e t And s o o n e r or later it's over. I just don't wanna t Que más controversia generó en la carrera de Madonna, aunque bueno, más controversia la había casi en todas sus canciones. Y es que ella es única reinventándose y siendo una estrella, l i k e a p r a y e r bueno, a punto de alcanzar las seis y media, las cinco y media en Canarias. Dentro de un momentito te va a sonar un temazo de unos suecos que llegaron al número uno con un tema pop, pero en clave de reggae. De hecho, son la tercera banda sueca más exitosa de todos los tiempos después de ABBA y Roxette. En un momentito.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 36 hora menos en c a n a r i a s en directo desde el estudio 5 de XFDM. Disfrutando de lo que queda del lunes, por supuesto, con tu compañía. Hoy queremos saber, hoy va la cosa de tareas domésticas, vale. Si、sí. queremos saber cuál es la que más detestas, pero ojo, no te queda otra que hacerla. Vámonos a Barcelona. Ahí tenemos a nuestra amiga en carna. Buenas tardes, plequiseros. Hola, guapa. n saludo desde Barcelona. Pues m i r a yo trabajo en la limpieza. h a c i e n d o、sí. el día con mucho el p r e s t r e Y cuando l l e g o a mi casa、sí. pretenden que siga pues si sigo s i cobro todo el mundo tiene excusa s para hacer el baño luego lo hago yo lo cobro o sea cuando l l e g o a mi casa sigo trabajando y sigo cobrando y、eh, eso dije no queréis hacer vosotros con, con las excusas digo pues lo hago yo pero yo cobro Y m e s a c o u n sobre sueldo mi propia casa c ó m o tonterías no porque no lo cojo del dinero de casa lo cojo de los、pues, ahorros de mis hijas y de mi marido lo coge de los ahorros de la niña y del marido bravo Bravo, el carnal, bravo. Bravo, el mejor mensaje de la tarde. Bravo. Buenas, Iván de Milagro. A mí lo que más rabia me da es limpiar el toldo del colgador, porque mi vecino de arriba tiene la bonita costumbre ¿Sí? de limpiar su maquinilla y tirarme todos los pelos de su barba de encima del <risa> colgador donde yo colgo la ropa. a m o r c h i n o s o Que menos mal que tiene el toldo, porque si no, p、pues, u estaría e s toda la ropa llena de pelos, parecería p、pues, un e s u jetty o algo. Y una vez、eh, recogí los pelos y se los dejé en la puerta, habéis d a d a por e l o í d o pero parece que el señor no, no lo pilla, no termina de pillarlo. Hola, ¿de qué equipo? ¿Buenas Yo lo que más odio ¿Sí? es plantar.、Eh, cuando vives soltero, por suerte aprendes que tendiendo suficientemente bien la ropa,、sí. no hace falta plantar prácticamente nada. Lo que pasa es que canto en un coro、uh -huh. y es necesario y es obligatorio plantarse la ropa、claro. para a cantar los conciertos. Buenas tardes, p l a k y Cero. Hola. Pues a mí de las tareas del hogar no me gusta ninguna. No me gusta barrer, no me gusta fregar, <risa> no me gusta limpiar el polvo. Lo único que、no、me gusta es cocinar. Después、ah. mi marido que haga lo demás, el amo de casa. ¡Tonta、oh, tado! No、bien. es broma, me toca hacerlo, pero、oh. a regañadientes、claro. y, y bueno, porque no me queda de otra. Porque soy pobre y no、Ay. tengo dinero para pagar quien me lo haga.、Ay. Bueno, ya os habéis dado cuenta de que planchar está cogido, ¿eh? Os lo digo porque estoy recibiendo una cantidad de mensajes del planchar, d que no se gusta planchar. Que es una pasada, estoy pensando en poner un negocio de, de planchar. <risa> ya está acogida, ¿eh? 606-712-658. 606-712-658. ¿Cuál es la tarea doméstica que más detestas? Esto es Gay s l i e k i e s con Ricky García. Little's at the new. You don't have to worry. Oh, baby,、no.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 Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play r i s k Yeah, yeah, yeah, yeah.、We'll、see you in heaven. Now Andy, did you hear about this one?、So、tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis? Here's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Coughlin's gone m r e s t i n g Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me how you locked in the... どうしたんですか Love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do. Presenta Kiss FM en su 20 aniversario, sí, el mayor tributo a Mecano de la historia. Quedan 26 días, 26 días. Para que puedas ver un espectáculo que han visto ya más de 140.000 personas en Madrid. Sí, será el próximo sábado 25 de junio, atención a Valencia. En Valencia, sí. En el estadio Ciudad de Valencia, allí podrás disfrutar de las canciones de Mecano como nunca las habías oído. En directo, con un espectáculo increíble. Llévate al marido, llévate a la mujer, llévate a los niños. Vais a disfrutar de lo lindo. Las entradas, pues muy fácil. Mira, entras en k i s s f m e s y allí puedes comprarlas. Además, fíjate, también podrás saber dónde se va a mover esta gira. En a l m e r í a en Valencia, en Ávila, en Gijón, en Úbeda, en Palma, Costa Brava, Albacete o Alicante. Todas las fechas en k i s s f m e s Es el mayor tributo a Mecano que te presenta Kiss FM. Patrocinado por Turismo de Tenerife e Ibudol de Ken Pharma. Hey, hey, hey, hey. Bueno, y ahora llegamos a las 7 de la tarde. Serán las 6 en Canarias. Momento para la información a tiempo real que nos trae Ismael Arranz. Y luego a la vuelta, a ver qué. Ah, mira, fíjate. A la vuelta te voy a hablar. De uno de los grandes de la música de nuestro país, hijo de una de las grandes, y que ya nos dejó. ¿Sabes de quién te hablo? A la vuelta. Esto es Kiss.